una política de, del gobernador de promover este, este sistema, de los municipios se nos descentraliza la compra, la hacemos nosotros tiene una característica que es que en, en cinco años vuelven al, al municipio y nosotros lo podemos entregar a entidades de bien público es decir que dentro de cinco años van a poder hacer algo que a veces hacemos que entregarle vehículos a bomberos para que los rematen o los vendan y esto queda en la comunidad como un recurso adicional y hoy por hoy están destinados y van a estar aplicados a algunas este, cuadrículas que tenían menos eh, patrulleros o menos vehículos que los que teníamos que tener o, o reforzados esas cuadrículas y nos va a permitir mejorar algunos vehículos que han sido en los últimos tiempos han tenido algún tipo de siniestro que, que obviamente están en periodo de reparación es una buena experiencia la descentralización que ha promovido el gobernador eh, nos permite agilizar el proceso de compras que a la provincia le lleva mucho más tiempo que, que nos ha llevado a nosotros y a su vez luego bueno, hay todo un periodo de espera hasta que hay turnos para poner el, el blindaje del vehículo o, o, o pintarlo eh, por eso que nosotros hemos requerido al consejo liberante antes de, la, de estas vacaciones de invierno a ver si aprobaban la compra, porque nos permite avanzar en un proceso administrativo que no es rápido, pero que es mucho más rápido que lo que la provincia le la cuesta. Lamentablemente el Consejo Liberante postergó este debate, espero que, que después de estas vacaciones que, que se ha tomado el Consejo eh, sea aprobado, porque nos viene bien a, a la ciudad ya empezar con ese proceso de compra de la nueva tanda de, de patrulleros. La próxima a venir los, los, los vehículos también que han sido, van a ser entregados y, y ya tenemos una, una expectativa de, de, otros, de otros móviles en este nuevo proceso de compra que dispuso el gobernador. Bueno, hablando con el titular de la Digital y también de la Comisaría Primera, decía, había una necesidad imperiosa, ¿no?, de tener más móviles para, para poder cubrir todas las cuadrículas. Sí, uno lo que ve es, en este último tiempo, que la barría tiene hoy un, un número de, de vehículos que no ha tenido en, en, en su historia, digamos, ha crecido más del 50% la cantidad de móviles que están a, a disposición de la policía bonaerense de nuestra ciudad, con lo cual, evidentemente, por lo menos en tecnología en equipamiento, va a estar mucho mejor. Estamos viendo la, la posibilidad de trabajar en equipamiento para A algunos elementos de, que, que permitan trabajar a la policía de noche respecto del tema del la vigiato, así que vamos a próximamente seguramente hacer algunas compras del consejo de seguridad y recordar que seguimos avanzando en un programa de, que, que ha servido aunque por ahí la gente no, no lo conozca tanto de, de cámaras de seguridad que permiten investigaciones policiales respecto de algunos hechos investigaciones judiciales respecto de algunos hechos y avanzar en el equipamiento de las cámaras a fin de año vamos a estar ya en 100 cámaras tenemos algunas horas muy bien cubiertas de la, de la ciudad y esto permite avanzar en algunos hechos que han tenido trascendencia, pero que atrás de eso hay una, una investigación este, judicial que va a utilizar, o está utilizando el sistema de cámaras de seguridad que tenemos. Bueno, el aporte que va a tener que hacer el municipio también en dinero para el mantenimiento del combustible, va a ser mayor, seguro, Acá tenemos un aporte, un aporte mayor que hasta ahora venimos, en, en este momento el municipio ha llegado a esta altura del año con un aporte muy importante en materia de, de combustible, de equipamiento, de, de reparación de vehículos, que se sustentan con la tasa de seguridad, que en este momento es una tasa, digamos, deficitaria, si el municipio está poniendo más de lo que estamos recaudando, pero contribuye a una de las preocupaciones de la, de la gente. Y en el caso particular de estos móviles vamos a tener un tema también diferencial, que no son vehículos que sino que son nasteros, con lo cual vamos a tener un costo mayor de, de mantenimiento o de funcionamiento que tenemos que absorber del municipio, como lo venimos haciendo desde hace tiempo. ¿no?